Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El gobernador Sergio ha anunció entrevistado en Radio Kermés que está dispuesto a aceptar la presidencia del PJ Pampeano si eso significa sostener la unidad. Sí, mi nombre significa profundizar este, este camino de unidad que tenemos en el en el peronismo de hace dos o tres años, creo que, que bienvenido sea. Bienvenido sea porque creo que hoy la realidad nos dice que tenemos que estar cada día más juntos. Y el peronismo ha demostrado de que realmente este unido puede hacer grandes cosas. Y las grandes cosas creo que están hoy marcadas en, en cómo paramos la, la pandemia. Tras ese primer caso de coronavirus conocido en La Pampa, el gobernador destacó el comportamiento de la comunidad y garantizó que el Estado Provincial invertirá en la compra de respiradores. Por supuesto que tenemos todavía una capacidad ociosa de camas de terapia intensiva que hoy no, hoy no son necesarias, hasta la actualidad no son necesarias, y que vamos a poder ir dando respuestas hasta que terminen estén claramente determinados y en funcionamiento estos, estos dispositivos uh -huh. de campaña. Y esto tiene que ver con lo que, digamos, se espera en el país que el pico sea fin de abril. O sea, creo que fin claro. de abril nosotros nos va a encontrar con otro tipo de respuesta y en, otro tipo, en, otro, eh, en otra situación, con, y... con grandes respuestas... Con equipamiento, hemos comprado 30 respiradores para tener 100 Bien. en total, junto con el sector privado, que está trabajando en conjunto. Eh, con, más que nunca, la salud es una responsabilidad del Estado, más allá de quien la preste, si el público o el privado, creo que en eso estamos trabajando cohesionadamente. El subsecretario del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, criticó el nuevo cambio de horario, de atención, y le pegó especialmente a la Municipalidad de Santa Rosa. Yo creo que el horario que era hasta las 18 estaba funcionando, la gente se está adaptando eh, la gente estaba guardada en la casa y bueno, pero bueno o sea, vuelvo a repetirte, el gobernador tampoco puede ir en contra de la resolución de presidencia de la nación, y lo que puede hacer el gobernador es a medida que, que vayan pasando lo, los días, y transitando los días, bueno eh, ir diciendo, bueno, vamos a, a ajustar un poco más las medidas porque están dando mucha gente en la calle, vamos a ajustar más las medidas por acá Pero él arranca de un principio. Sí, bueno, mantengamos un principio general para todos para que no haya distinción de horario, ¿no? El Intendente Luciano Di Napoli dejó en claro en Radiocracia que la disposición de esos horarios depende del Gobierno Provincial y de la Autoridad Sanitaria. Mirá, primer punto, me, me llama la atención de que no nos haya llamado. Yo hablé con él hace dos días, este, pero este al salir en los medios, primero que, que hablar, me parece que es un error en este momento, pero... Te comento, la tabla, la, quien fija los horarios de, del comercio ha sido el gobernador a través de un decreto adhiriendo a una medida nacional. Claro. Nosotros a partir de ese decreto del gobernador hemos tomado una a través de la dirección de comercio nuestro hemos tomado una serie de, de disposiciones que esa serie de disposiciones fueron absolutamente todas consultadas con el gobierno provincial y han estado el gobierno provincial de acuerdo con esas medidas. El poder judicial y la policía hicieron allanamientos para desbaratar los grupos de WhatsApp que esquivan controles y violan la cuarentena. El fiscal Oscar Casenave se quejó en PTM de esa utilización. Eso es una irresponsabilidad eh, muy grande por parte de los administradores y los que participan en esos grupos, uh -huh. eh, porque eh, podemos llegar a entenderlo de alguna manera, tampoco, no, tampoco cuando hay operativos respecto de la alcolemia. Hoy, per permitime que diga de esta manera, la, la hijaputez que hay, Perdóname que lo sí. diga, de esta manera eh, ha hecho que hayan creado grupos para evitar los controles que el personal policial los está cuidando, porque no es un control, digamos, que sea meramente exhaustivo de control de rutina como usualmente ocurre, es un control para evitar que circulen, eventualmente para cuidarlos a ellos, porque es un, esto es una pandemia. Sobre el mismo tema, otro fiscal, Walter Martos, confirmó detenciones. Se logró determinar la existencia de dos grupos, uno eh, a cargo de, uno denominado Info Corona V, eh, administrado por un, por un hombre, eh, de, nom eh, de nombre Juan Quevedo, eh, quien era el administrador y, y era una de las personas que brindaba la, Eh, la, esta información. El otro grupo eh, denominado ¿Dónde están los zorros? Eh, administrado por una, por una mujer de nombre Pamela Castro, eh, la administradora del grupo. Las sesiones de terapia psicológica online tendrán cobertura garantizada por el SEMPRE. Así lo confirmó en la mañana kermesera Adriana Murray, presidenta del Colegio del Sector. En este momento nosotros como colegio sugerimos el teléfono este, para uh -huh. una conversación telefónica, claro. este, una videollamada, un, este, que se use este, el, el Skype, el, uh -huh. una, este, una aplicación este, como el TeamViver, como, como el Zoom, digamos, lo, que el, lo que el terapeuta y el paciente este, consideren que es una forma este, que les eficaz. María Eugenia Cáceres, referente del gremio que agrupa a trabajadoras y trabajadores de casas particulares, explicó a nuestro cronista de exteriores la realidad del sector frente a la crisis del coronavirus. La situación no es nada fácil en la calle cuando la policía las para, porque les preguntan qué es lo que están haciendo o a dónde se dirigen. Y en caso de no tener la, la constancia o la declaración jurada de que se están moviendo por trabajo, Eh, pueden llegar a ser detenidas eh, Pedimos a las autoridades Que por favor eh, le, Les informen bien A dónde van a Cómo tienen que hacer la declaración jurada este, Así pueden andar Tranquilas en, en la calle Un ex candidato A concejal de Cambiemos en Guatraché Hernán Haspert reivindicó A la dictadura El presidente de la UCR Julio Pechín Lo repudió en Radio Cermés Y pidió que intervenga la justicia Realmente una, una repulsión absoluta, ¿no? Este, me parece que incluso en eso debería, si hubiera tiempo con los problemas que tenemos hoy, tal vez no lo tenga, ¿no? La justicia debería actuar de oficio, este, dado que me parece que atenta contra la ley. ¿Qué, qué, qué triste. Realmente un sentimiento encontrado entre la bronca y la lástima por una persona así, ¿no? No, no, no puedo tener otro, ¿no?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 Y obviamente, como era de esperarse, se financiaban con la recaudación de las tibes.